Salud en Movimiento. Coordinación General. Asociación de Funcionarios del Casmo. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del Casmo. Buenas tardes. Este, estamos en Salud Movimiento. Estamos dando inicio a este programa este, de 10 de febrero. Con el compañero Alex. ¿Cómo andas, Alex? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Andas bien? Bien. Por acá andamos. Este, estábamos escuchando el bar. El bar Además de, de todo, todo, perdón, nos acompaña este, un nuevo integrante, Nacho, este, eh, el hijo de Pablo que está acá. Es correcto, <risa> es correcto. Lo trajimos. Este, bueno, un apoyo más. Un apoyo, sí. Que precisábamos. Pero. Al que momento nos saca <ríe> todo, todo, todo, Todos juntos, como estaban cantando recién este Escape ahí eh, Un saludo para el Beto, que están los controles Gracias Beto por hacernos el aguante eh, Y bueno, acá muchas, muchas novedades Muchas cosas eh, Pensábamos arrancar el programa con este, Escuchando la Pantera Rosa El tema de la Pantera Rosa Pero bueno, no se puede, ya todos conocemos este, El porqué, la intimación que llegó este, Al PIT-CNT El programa anterior, recién las compañeras Estaban hablando de ese tema Este, y, y bueno, no no, no se puede No no se puede este, Un país donde hay libertades Para algunos, pero para otros no Extrañamente La Metro Goldie -Mayer, que no, no sé si debe saber que existe Un plebiscito en Uruguay este, Censura Pide que no se use la imagen De la pantera rosa Y si fuera, por ejemplo, si tuvieras que poner Otro dibujo animado para este referéndum Y un Harry Potter rosa, ¿qué te parece? <risa> A mí me gusta un Spide González. Eh, ah, ¿sí? Un Spide González empapelando todo, ¿viste? Con esa rapidez que ah, le da. Ah, sí, sí, sí. O un Pinky Cerebro, ahí, ¿eh? Pinky Cerebro rosa, ¿viste? <risa> bueno, este entonces, eh, es una lástima, realmente, este que, que que lleven el nivel de discusión ahí, ¿no? este Que nos sigan, desde eh, de las personas que tienen el poder, este que nos sigan subestimando y que nos sigan este eh, tratando de esa forma eh, no dando las discusiones que se tienen que dar sobre los temas que se tienen que dar este como por ejemplo cambios en los procesos policiales y en la privación de libertad este cambios en la en la, en la institucionalidad y la educación este en el estatuto docente y en, y en la formación docente también Este, eh, eh, los pagos y los controles antilavado también, porque recordemos que que esta ley hay varios artículos que van dirigidos hasta la ley de inclusión financiera Exacto. que anula ciertos, ciertas partes de eso. Este, y que facilita el lavado, este, el que las cuentas no sean tan claras, el no saber este, cuando alguien hace algún giro este movimientos de dinero había que blanquear ¿no? pero no así pero no claro, <ríe> este, es, es es penoso que se haya bajado tanto la discusión por parte de los defensores de esta ley porque primero el tema por supuesto ya bajaron bastante el nivel con el tema de la pantera rosa no eso ni, ni hablar no está no está en discusión pero además de todo cuando los cuando los escucha salía la prensa A veces metiendo artículos que ni siquiera están en la en, en la derogación de los 135 artículos, este, a, haciendo alardes de de, de cosas y, y hechos que pasan en el Uruguay eh, gracias a la Luc. Por ejemplo, hace poco este, cuando pasó lo del jugador de fútbol de Peñarol, el Chapacase este, Germán Bausá dijo que se se detuvo gracias a la Luc que pues se tuvo a Luke. o sea es que nunca ese, que hubo ese procedimiento lo habilitaba a la LUC. o sea nunca hubo procedimientos policiales en Uruguay este donde se requisa donde se registren autos vehículos motos este y se paren en la calle nunca hubo Re aparecen ahora con respecto con la Luc es la verdad de una bajeza, este metiendo incluso hoy metiendo el tema de la adopción de los niños que tampoco, tampoco están en esta está no, no, artículos no, ¿verdad? no está en que discusión claro este parte de, la de, de, de, de, de, de los temas era esos que yo nombraba anteriormente como las tarifas la, las tarifas de los combustibles Exacto, también sí, que sí. la manera que se regula este, la tarifa de los combustibles y por eso viene subiendo todo el tiempo este, está en en la LUC y son esos este, los temas que, que se trata así como este, la ley de, este que, que contiene la LUC claro exacto la, la criminalización criminalización de, de la protesta eh, el, el prohibir la protesta prohibir este a, a los sindicatos protestar y protestar pacíficamente como lo hacemos siempre porque se queda una especie de de, de de imagen de, como que eh, realizamos piquetes y que no dejamos entrar a trabajar y y todo eso y, y no es real, no es real este todo aquel que, que quiere trabajar puede trabajar lo que pasa que cuando tenemos un conflicto, una huelga que involucra a todos los trabajadores de ese lugar de trabajo y que Amato se pelea por todos los compañeros, que, que todos los, los funcionarios que están en ese lugar de trabajo Correcto. y se hace de repente una ocupación no es la ocupación no es para beneficiar a los sindicalizados la ocupación es para beneficiar a todo el conjunto de los trabajadores que están en ese lugar de trabajo es lo que no se quiere entender y se se dice que no se quiere dejar entrar a trabajar a la gente no no señores Es, es totalmente al se revés se está peleando <risa> por los derechos de Seguro, esos compañeros que quieren por, trabajar por esos derechos claro este y a veces este habla gente que de repente goza de esos beneficios no porque A ver lo, los beneficios que tenemos en ley hoy en día en Uruguay como el aguinaldo, el salario vacacional, la jornada de ocho horas, la gozan a veces hasta los propios que que que eh, este, empiezan a, a cuestionar a los sindicatos. Uh -huh. O sea, habría que habría que revisar bastante la historia. Habría que yo recomendaría a esa gente que se ponga a leer un poco para ver lo que ha hecho los, el sindicalismo en Uruguay, para después este, empezar, decir que el, los sindicatos no queremos que la gente trabaje. Es una estupidez, es una, una, una, totalmente una falacia, este, y no tiene sentido. Ahora, argumenten en cuanto a los artículos que queremos derogar. Correcto. No inventen, La discusión tiene que estar centrada ahí, ¿verdad? Claro. Este, y bueno, con respecto a esto y a otras cosas... Este, Vamos a darle paso a Sonia, que anda por ahí en el teléfono. Bueno. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Acá estamos con Alex y con Nachín, que anda acá ahora del otro lado del vidrio. Yo vi, yo vi, yo vi que estaban <risa> reforzados hoy. Eh, Coco no vuelve más, este, sigue Nacho. Un abrazo grande al Coco. Un abrazo Sí, nos Coco, olvidamos acá. de saludar en el principio. Este, que nos mandó un mensajito sí. acá, eh, pronta recuperación, que tiene alguna nana, así que... Y sí, No sé este, si lo merece el, el saludo, pero bueno, vaya saludo para el Coco. <risa> Un gran compañero. Bueno, Sonia, este, contanos un poco eh, cómo ha estado la cosa. Tenemos un, próximamente un paro decretado por la FUS y igualmente ya nosotros vamos a hacer este paro también de 24 horas. Eh, contanos uh -huh. un poco cómo está todo. Eh, bueno, mira, primero eh, eh, saludar a todos los compañeros que al igual que el COCO están en este momento pasando por una situación de, de salud, este, con el COVID o con cualquier otra patología. Eh, este, eso en primer lugar pronta recuperación para todos y a nivel del sindicato como siempre peleando uh -huh. este, peleando por defender nuestros derechos, peleando por tener este, nuevos logros y sobre todo por no permitirle a la empresa este, determinados intereses y avances que quiere tener que Este, que por suerte está el sindicato y, per, y no le permite que, que haga determinadas cosas, no. Este, en ese marco tenemos una dirección nacional de FUS el viernes pas pasado que resolvió eh, entre una serie de aspectos toda la campaña de, de este trabajando hacia este, por el sí hacia el 27 de marzo, en donde van a haber actividades, en donde se se promueve actividades este, en las playas, en las plazas en, y sobre todo en los lugares de trabajo, este, en donde nosotros tenemos que salir a conversar este, con nuestros compañeros de trabajo sobre qué es lo que se juega este 27 de marzo, uh -huh. este, qué es lo que estamos defendiendo y qué es lo que nosotros como movimiento popular, como movimiento social, Este, como trabajadores, este, ¿por qué queremos que se deroguen esos 135 artículos? En la interna del sindicato estamos promoviendo la la, este, eh, la planificación dándole a todos los comités de base la potestad de instrumentar ellos cuándo se hace la actividad en su centro, en su local, este, en qué horarios, en qué turnos y con la impronta de cada lugar y mm. ...y de cada comité de base... Este, ...el rol y el papel que cumplen los comités de bases... ...para nosotros es, es cardinal... ...y esa importancia que tiene de hablar hoy... ...compañero con compañero... ...trabajador con trabajador... Este, ...usuario, sociedad toda... Eh, ...por la importancia de... Eh, ...de la defensa de... ...de lograr derogar estos 135 artículos... Uh -huh. ...y que el 27 de, de marzo... Este, ...estemos todo el movimiento popular... Este, ...festejando que esta luz no siga adelante. Este, entonces bueno es importante que los comités de base instrumenten, planifiquen y durante este, los próximos días vamos a estar viendo eh, vestidos de rosado con panteros sin pantera, <risa> trabajadores dialogando en cada rincón, en cada puerta, de cada local de, de este, en donde nuestro sindicato tiene incidencia. Este, así que eso es uno de los aspectos de lo que resolvió la Dirección Nacional y que nosotros este, llevaremos adelante como, como como sindicato. El otro aspecto que resolvió la, la Dirección Nacional también es, este, con preocupación se vio toda la situación de conflictos que se están dando. Uh -huh. La situación que todos conocemos de Casa de Galicia con el cierre de esa institución. Este, y el destino de los trabajadores y los usuarios, destino que tomarán los trabajadores de Casa Galicia y nuestra solidaridad hacia ellos total. Este, después se analizó el conflicto nuestro y, y se analizó este, el conflicto que llevan adelante eh, los compañeros de Salto, en uh -huh. donde eh, la patronal este, despidió a la presidenta del sindicato y al tesorero del sindicato. Es decir, hay una una suerte o una intencionalidad por parte de las patronales que no ninguna son nenes de pecho, este, en donde existe una coordinación sin duda para tratar de perseguir a los a los integrantes de las direcciones de los sindicatos y para y para este, tratar de tirar por tierra los derechos este, de los trabajadores. Entonces, en ese marco. La Dirección Nacional resolvió un paro este, en, en respaldo a esos tres sindicatos que están en conflicto, donde nosotros somos uno de ellos, con movilización para el día 22. La federación para de 8 a 15. Este, seguramente nos concentraremos a las 9 de la mañana en, en, en el obelisco y iremos a, a un acto que se hará en la puerta del Ministerio de Salud Pública. AFCASMU, y esto es importante uh -huh. este, eh, aclararlo, AFCASMU para 24 horas porque este, tuvimos un último trabajador, un enfermero de la urgencia que fue despedido y tenemos una resolución que dice que este, fijamos un paro luego de cada despido. Entonces este día 20, 22 vamos a parar 24 horas por ese nuevo despido y si además este, estar en, en, en la movilización este, en, en la columna de la federación Este, y en ese acto de rechazo a estas políticas coordinadas por parte de las patronales y este y en la pelea en conjunto este como hemos reclamado eh, de con la federación este en solidaridad con estos conflictos correcto correcto entonces eh, sería así para el 22 eh, ascaso para 24 horas y eh, convoca a la concentración de la fus Sí, vamos a ponerlo como para poder trasladar a, uh -huh. a los compañeros como hacemos habitualmente cuando hay una una movilización. Va a salir un ómnibus de, desde el Casmo de Solimán a las 8 de la mañana. Uh -huh. Va a ser todo el recorrido. Este va a pasar por por el Costurubana, va a pasar por Portones. Este va a ir por Malvin Norte. Luego va a pasar por este por el Policlínico de 8 de octubre de Abreu. Uh -huh y hasta el obelisco y otro ómnibus que va a salir desde el cerro el y que va a ser este todo agraciada, pasando por la policlínica agraciada, sanatorio 3 y este nos encontramos todos en el obelisco, este el ómnibus va y viene eh, con los con los compañeros y convocamos a todos los trabajadores de todos los centros a aplicar instructivo de paro ya concurrir a la movilización. Bien. Es importante este este respaldo de la federación y que los trabajadores de afcasmo tenemos que estar este en esa en la calle eh, levantando nuestras banderas y, re, y nuestros reclamos, ¿no? Este, tener claro que nosotros recordarle a la audiencia que nosotros estamos en conflicto por los despidos arbitrarios, por el reclamo, lo que reclamamos los trabajadores de de Afgasmo es que los trabajadores tengan el derecho a la defensa o sea que haya un sumario previo, no estamos ni siquiera discutiendo la causal, uh -huh. estamos reclamando el derecho a la legítima defensa, al sumario previo, como estaba acordado, antes de cualquier despide, estamos en contra de las tercerizadas, políticas de tercerizadas que, que lleva adelante la institución de una manera economicista, pero que este atenta de, eh, contra la calidad de asistencia, eh, la de regulación del laudo de las condiciones de trabajo y este y, y como trabajadores siempre defendimos equipos estables y equipos de trabajo que se que se pueda cumplir con los protocolos establecidos para cada uno de los procedimientos en cada uno de los escalafones. y estamos en conflicto también por el tema de las condiciones de trabajo uh -huh. por un relacionamiento real este porque los puestos de trabajo sean cubiertos por por este por el conjunto de los trabajadores hoy tenemos un alto este ausentismo producto de las de las este, de, de, de las certificaciones etcétera etcétera que la institución no las cubre y mientras esa realidad se da este, la calidad o de atención que se brinda como todos los que trabajamos ahí sabemos que se ve deteriorada porque si yo tengo que tener este Si somos muchos menos para poder cumplir con los protocolos, evidentemente eh, la atención se va a ver deteriorada. No por culpa de los trabajadores, sino por culpa de quienes no dan la cobertura que uh -huh. tienen que dar para poder cumplir con la cantidad de trabajadores que tienen que haber. Por una cuestión de este, Entonces, eh, queremos que se respeten los convenios acordados, queremos que se respete la, la carrera funcional, que tampoco se respeta y que, que denunciaron la aplicación de la misma. Ahora se agregó este, el tema, bueno, de la partida que ya eh, sal, este, del 1%, que era el complemento que daba la institución a los compañeros que estaban certificados, lo sacaron. Y ahora le agregan este, una complejización a la partida matrimonial, ¿no? Por matrimonio. Entonces, bueno, es es lo como la institución quiere quiere ubicarse, ¿no? Complicando a los trabajadores, este, retaseando... Eh, por todos lados y, y bueno este, tendremos que seguir peleando para defender este, nuestros derechos ¿no? y no dando discusión a nada no De sea, eh, yo soy empresa privada y hago lo que yo quiero y, y, y no importa si tengo una base o científica o, o, o como sea no importa este, no, me, no quiero discutirlo con los trabajadores eh, esto va a ser así y es así sí, eh, en con la salvedad de que esa es la intención y esa es la forma en la cual se maneja. Pero por lo menos en lo que tiene que ver a aplicaciones que quisieron instalar en el reglamento que violaban la, el laudo y que para la trabajadora de la salud privada el laudo es, es su ley uh -huh. o que violaban este, leyes nacionales uh -huh. tuvieron que modificarlo. O sea, está el acta firmada prácticamente no sé si faltará alguna firma, pero está el acta firmada en donde este, se reconoce el respeto de lo que de lo que está estipulado por laudo en lo que tiene que ver con la rotación de los trabajadores y los días de 10 días adicionales. Uh -huh. uh -huh. El tema de que no se puede interpretar cómo y cuándo salís de licencia por estudio, sino cómo está en el laudo, que inclusive el laudo de los trabajadores de la salud privada, este, la condición este, para salir por licencia por estudio es más beneficiosa que la propia ley nacional. Este, eh, tampoco pueden interpretar la ley nacional en lo que tiene que ver al tema de la donación de sangre, o sea, no es que quieren hacer todo eso, pero hay cosas que no pueden, y después hay otras montones de cosas más que van a querer hacer siempre, pero que dependerá de cómo nosotros nos enfrentemos, este, porque yo la única que conozco, de las que viví, más las que me contaron, de lo que marcó la historia es que siempre los trabajadores defendieron sus derechos y lograron sus poquitas peleando, no hay otra, el día que se invente otra bueno eh, diré bueno cambió la cosa, pero mientras tanto seguirá por acá, sí eh, quedó demostrado que cuando quisieron este, ir en contra del laudo, o sea flexibilizar el laudo, eh, fue el sindicato el que, el que, el que dio la pelea para que yo eso no no ocurriera, ¿no? Llevándolos al Ministerio. Eh, Sonia, hace unos días el presidente del de CASMU este, salió con una nueva película llamada este, Voy a mover a los trabajadores del la era asistencial que no estén vacunados. Mm. Este, Cómo le gusta la que, cámara. Sí, sí mm. le encanta. <risa> le encanta. Hace una nueva película más de, de las del CASMU. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, opinamos de, de, qué opinión te merece bueno, esto? Bueno, primero que nada, eso, ¿no? es una gran cortina de humo, una gran cortina de humo, en donde lo único que me, le interesa es aparecer en las cámaras, este tira cosas como cuando cuando comenzó la pandemia, ¿te acordás que iba a ser sí. quien iba a traer la...? Un millón y medio de dosis. Un, un millón <risa> y medio de dosis. Era Buah, un ruso está, más. Ya, está, <risa> ahí va. Después este salió con el tema de la vacunación obligatoria, como si los trabajadores de, de Casmo no estuviéramos como la inmensa mayoría, somos parte de una sociedad. La inmensa mayoría está vacunado, los trabajadores de CASMU también. Aquellos que no lo están es porque eh, el, este, tienen el derecho a elegir, porque no es otra persona más que el, este, el Ministerio de Salud Pública, la Presidencia de la República, lo que decreta la obligatoriedad y no el CASMU. Este aspecto de que están trasladando a tareas administrativas, ay, me gustaría verlo porque no podés cumplir con la dotación de trabajadores en los bloques quirúrgicos, en los pisos, en los distintos servicios, por este, gente que está, por compañeros que están certificados por COVID por, o por otras patologías, uh -huh. y me vas a decir que vas a destinar trabajadores este, que están sanos, saludables, este, a hacer una tarea administrativa, es como que no tenés ni idea de lo que pasa dentro de la institución, me da a mí, la sensación, ¿no? Es, es parte de, de un circo esto. Totalmente, pero ¿sí? coherencia ninguna. ninguna como lo que han hecho hasta ahora con toda la cuestión de la pandemia primero Grey Mortimer este, que sí. han lucrado lo que han podido hasta una película creo que en hay libro también hicieron sí este, si se creen que están en, en, en el en el cine o bueno, no sé dónde se creen sí, que están un pero ese afán de ponerse una capa de superhéroes este, <risa> por cumplir nuestro trabajo tal ¿no? cual sí este aparte eh, El, el hecho de estar o no vacunado no te hace una amenaza contra un tercero. Este, el no estar vacunado lo único que te hace es que vos, el que no está vacunado, este, puede ingresar a CTI, pero con, contagia igual que el que está vacunado. Está comprobado que la vacuna no evita el contagio. Lo que evita es el ingreso a centros de cuidados intensivos. Pero si esa fuera la intención... Eh, ¿por qué no discutirlo con los trabajadores? por ejemplo, claro. sentar poner las pruebas científicas sobre la mesa, uh -huh. este, y no entiendo este cuál es en realidad, sí entiendo que para mí es de la mano con lo que decía Sonia, este es el figurar el tener prensa ¿Ah? y que hablen este de casmu que a su vez este se quieren este eh, embanderar Eh, como con Los Salvadores y como una empresa que tiene la mejor calidad de atención, cuando lo único que hace esta dirección es deprimir esa calidad de atención desde que asumió. Sí, sí. Tiene que, sí, tiene que además, eh, es como... Lo, lo primero que nosotros decimos es, los que estamos adentro del campo sabemos cómo es. este Esto es parte de un gran circo, en donde parece que agarran, se prende la cámara y tienen que contar un... Este, una, una una fantasía y, y, y la cuentan, ¿no? Es como cuando salió la vicepresidenta en otro canal a decir que en el se respeta la carrera funcional y que todo el mundo, no solo los médicos, y los funcionarios los técnicos entra por concurso y todos ascienden por concurso. Mentira. Pero además es tan mentira que hasta hay una resolución por parte de la dirección de la empresa de que comunica al Ministerio y a los trabajadores de que se denuncia el convenio de carrera funcional. O sea, mentira. Y eso es como se maneja. Sale de la prensa y miente. Sí, la Ahí cronología está. fue así. mira el 30 de diciembre recibimos la notificación este de parte de, de, de Recursos Humanos de que denunciaba la carrera funcional y que eh, Casmu eh, se arrogaba la el derecho de... de de, de, de poner a dedo a las Aquí personas quiero. que quería. Uh -huh. eh, y 15 días después sale la vicepresidenta de Casmo en un programa de estos magazine de la mañana este diciendo eso que decía Sonia, que todos los funcionarios médicos y no médicos de Casmo entran y ascienden por un concurso porque eso le garantiza este uh -huh. una buena calidad de atención. Siguiendo ese razonamiento y con empresas terciarizadas, ¿Dónde está el filtro de Casmo para esas personas que entran por las empresas terciarizadas? Es una administrativa que se para y pregunta, ¿vos venís por Orvis? <ríe> ese, eh, es ese es el, el filtro. Siguiendo ese razonamiento, la calidad de atención que tiene hoy en día va cada vez este, eh, decreciendo. Nosotros cuando discutimos y defendimos, tuvimos dos años en la institución discutiendo el acuerdo de carrera funcional. Revisamos todos los escalafones, justamente Lo que defendimos era que este, la carrera funcional dentro de la institución era quien le iba a dar la garantía de que cada lugar fuera ocupado por el más capaz, por el más este, el que se encontrara en más condiciones y además lo hiciera por la vía de concurso, uh -huh. que eso le iba a dar a la institución determinados este, créditos del punto de vista de tener el personal adecuado en cada uno de los lugares. Ese era el espíritu. Ahora, que diga que eso es lo que ocurre, mentira. De aquí a pando, todo el mundo lo sabe, es mentira. Y si no, desde que asumió asumido esta administración, lo único que ha hecho ha sido designar personal a dedo y suspender todos los llamados amigos y por haber. Uh -huh. Sí, sí, llamados que estaban en curso. Recuerdo uno sí, claro. de Supervisión de, administra de Administración que se en comenzó con el periodo anterior de la de la directiva anterior y cuando asumió este lo primero que hizo fue este no darle cabida a que siga ese concurso uh -huh. este uh -huh. así que eh, los, los llamados últimos que, supervisores que suspendieron. han sido exactamente los suspendieron uh -huh. sí sí sí el de químicos también lo suspendieron uh -huh. hubo un montón de llamados que hicieron y otros que directamente no los convocaron más pero incluso <risa> hasta de, ing de ingreso al CASMU tampoco hay este concurso uh -huh. desde que está esta administración porque no entra no, gente con, como no, hay, hay, hay algunos no. nomás puntualmente para entrar a la I siete pero nada más Y bueno. después el resto es por, por este mecanismo de empresas autorizadas. Bueno, Sonia, eh, tenemos eh, la semana que viene entrega de útiles en, en sí. Este, Entrega de útiles, no, perdón. Eh, el día 15 y 16 y 17 se van a hacer armados de canasta. Explicamos un poco que viene retrasado este, eh, la cuestión de la entrega de útiles para nuestros niños por una cuestión de que están arreglando la calle eh, en y la calle Garibaldi no puede... hay un agujero grande y el camión no no no puede aparcar ahí para hacer la descarga de un montón de cajas, sí, no claro. son dos o tres, son un montón de cajas. Es peso, ¿no? Eh, se usa determinada maquinaria que, que tiene de por sí este el elevador tiene un peso de 4.800 kilos y no puedes correr ningún riesgo uh -huh. es un arreglo que se hizo por parte de la Intendencia, que, que justo la la entrada de la del sindicato está afectado por eso. O Entonces sea, nosotros no no podemos hacer eso uh -huh. si hay un solo riesgo para cualquier trabajador. Nuestros uh -huh. compañeros o compañero uh -huh. trabajador de, de, de, que venga con el elevador, sí, sí, el elevador claro. este cualquiera, eh, no hay ningún riesgo posible que nosotros nos permitamos correr. ¿Cuándo está pronta la, la vereda? Y bueno, está pronta para ser usada el martes. El martes se va a iniciar con la descarga y se va a iniciar... Con el armado de, de las bolsas Si se llega a terminar antes este, Y no se necesita tres días Porque creo que el año pasado llegó menos uh -huh. este, Bueno, comenzaremos antes a, a hacer las entregas Pero no va a quedar nada Para, para, este, para Se va a hacer la entrega como todos los años uh -huh. Y está bueno aclarar que era, Qué fue lo que pasó Porque como los comunicados decían Pues creamos, pues Viste que la gente este, especula mucho está, Fue un problema ajeno a nosotros Correcto, exacto. Bueno, Sonia, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? Porque ahora después vamos a hablar con la compañera de Casa de Galicia y le vamos a dejar unos minutos, no sé si te quedó algo ahí en el tintero. No, eh, mañana se van este a llevar a todos los... este Hoy solo vas a informar vos de, por parte de la Comisión de Propaganda uh -huh. toda la, todo el material que sea necesario para... La, para este para las carteleras, con respecto al tema de, del 27 de marzo, uh -huh. y quedarse tranquilo todos los compañeros del comité de base que el material comienza a ser distribuido en el día de mañana. Eso mismo, sí, mañana vamos a salir con, con el Fer este a recorrer, bueno, lo que nos dé. Eh, los compañeros que de los comités de base que quieran material o que, o que anden en la vuelta, que nos vayan mandando mensajes y vamos a ir arrimando. Este, y, y bueno, y un saludo a los compañeros del comité de base, comité de base muy activos, este se los ve y, y, y que nos fortalecen todos los días. Exactamente, exactamente. Bueno, los dejo así que hay espacio para hablar con los compañeros de casa de Valencia. Gracias por estar ahí. Nos bueno, vemos la próxima. Gracias, gracias a, vos, a vos, un por... abrazo grande. Chao. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Eh. Ah, eh. ya no sobraba nada, pero a nadie le faltaba, se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ah. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Está la leyenda que en un pueblo de acá cerca no vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Eh, bueno, continuamos entonces. Eh, ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás sintiendo? Bueno, la verdad que impecable, ¿sí? Buena, muy bueno. buena compañía contigo, porque la verdad que el coco, este... No, no. Es ¿No? inestable. No, no, no, no, no, no, no. te toca el coco por acá, sí, me sí, dicen no te estar, pelea. No se puede estar, no, no, no se puede estar. Bueno, vamos a, entonces, eh, como anunciábamos antes, eh, tenemos en contacto con la compañera Lorena de Casa Fernández, Valles, con Lorena de Fernández de, de Casa de Galicia, que nos va a contar un poco, eh, bueno, cómo continúa el conflicto, se votó la ley este, de, de reparto de, de, qué feo que suena, de reparto de, de usuarios y funcionarios sí, en el Parlamento. La verdad que suena horrible. Este, Lorena, andás por ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Lorena Herrera. Herrera, Herrera, mira, le, ram, le ramos. Pa. Este, sí. Lorena eh, Bueno para eso no, <risa> es Fernández contanos un poco este el otro día estuve viendo una conferencia de prensa que ustedes hicieron también que hablaban este de, de del proyecto que ustedes tienen con con, con con un grupo inversor o con un inversor este pero bueno, si vos... en realidad sí. no es un proyecto que tengamos nosotros este los trabajadores Ajá. del gremio bueno es un proyecto que tienen eh, los socios Bien. Hay una confusión ahí porque la señora Patricia Pérez, si bien es compañera, trabajadora de Casa de Galicia, ajá. es representante de los socios, ajá, ajá. no de, de, de los funcionarios. Sí trabajamos en conjunto, ajá. pero en realidad esa información a nosotros nos llegó el día jueves, ajá. este en la noche lo del inversor del proyecto, ajá. y el día viernes se hizo público, no pero por parte siempre de los de los socios, no de los trabajadores. Ajá. Este, y bueno, después de, de, de lo del se votó el proyecto de ley el, el pasado lunes lunes o martes ya, perdón pero este me da con los días eh, nosotros este, la postura de los trabajadores es que eh, hay que negociar tanto con el ministerio de trabajo los ministros correspondientes o con este inversor eh, no sacamos el foco en, en la negociación de ninguna de, con ninguno de los dos este, actores en este momento no Claro, digo, correcto. porque si bien viene el inversor y está el dinero, nosotros queremos ver qué condiciones pone este, este, es este, esta corporación. Claro. digo Porque tampoco vamos a ir al azar porque esté la plata y... ¿No? No sí, sé bueno. si me explico lo que quiero correcto, decir. Correcto, sí, sí, Lo que claro. estamos pidiendo en realidad es que se analicen las dos, este, que no se descarte nada. Claro. Exactamente. Nosotros queremos, eh, a ver, los trabajadores y los socios, obviamente nos vamos a quedar eh, con lo que más nos convenga a nosotros, ¿no? eh que vamos a querer lograr lo que más nos convenga al grupo de trabajadores y al grupo de los socios. Uh -huh. Pero yo como representante de la mesa directiva de Funcat hablo por los trabajadores y, y los trabajadores eh, tenemos estamos peleando por el 100% de los puestos de trabajo dentro del la residencial del sanatorio Casa de Galicia. Uh -huh. ah, esos son dos, los dos puntos de partida de los trabajadores. Digo, si es con el, el, el grupo inversor o con los ministros o la cor o, Eh, las mutualistas que reabsorban, eh, no importa con quién, sino que llegar a esa meta, ¿no? Que nadie quede en una bolsa de trabajo y quedar dentro del sanatorio. Uh -huh. Sabes que hoy este miraba en, en la prensa eh, que hay una este que se ha, se ha, el, un abogado, que no, no recuerdo en este momento el nombre, que ¿Selera? hizo... Eh, exactamente este Hablaba de que la, la, lo que se decidió de tener en el Parlamento... este se superpone con una, este, una una instancia judicial que todavía no está resuelta porque hay una este, una apelación sobre la decisión de, de la justicia de cerrar casa de Galicia. Este, eso, sí. eso eso cómo lo cómo lo, lo toman ustedes cómo están parados en eso. Bueno, primero recordar eh, los dichos eh, del ministro Salinas cuando dijo que nosotros nos había cerrado eh, el poder judicial, uh -huh, ¿no? Uh -huh y que ellos no podían pasar por encima de eso, que eran poderes independientes. Ahora parece que de la noche a la mañana eso... Este, Se cae, no importa. Claro, <risa> es eh, según a la cara del cliente, ¿no? Capaz eh, es algún artículo de la LUC, viste, que pues Es probable, es probable. <risa> Seguro. Eh, entonces, por ese lado no lo entendemos mucho. este Segundo, que es cierto... Eh, se relambían por llamarla la ex casa de Galicia, por ponerle la, esa es y esa X delante, uh -huh. y resulta que ahora es casa de Galicia. Aún es casa de Galicia, hasta que la justicia diga lo contrario. El votar esa ley fue este, pasar por encima de una decisión judicial, ¿no? Se claro. tendría que haber esperado, pero lo dijo un diputado, un senador, lo dijo el otro día en la prensa, ¿no? No, no recuerdo el nombre de que se están repartiendo las filchas antes de que el muerto esté muerto, algo sí. así, no creo que fueron las palabras justas, pero quiso decir así, y es cierto. Uh -huh. eh, acá se, están, se quieren repartir rapidito para que después no haya marcha atrás, y, y por eso los trabajadores y los socios pedimos tiempo desde un principio, porque sabíamos que, que esto iba a pasar. Obviamente no convenía darnos tiempo, por eso se nos negó, Y se lo sigue apurando hoy en día. Se apurando, exactamente, claro. se nos sigue, pero por supuesto que se nos sigue apurando. Porque Igual ahora si salen... la postura de nosotros, mañana a las 11 de la mañana tenemos una asamblea de, de funcionarios uh -huh. y vamos a decidir qué camino recorrer, este, contestar la invitación del ministro de Trabajo a participar en la mesa de negociación, los trabajadores así lo consideran, eh, y bueno, y poner nuestros puntos de partida como recién los nombré, que son el 100% de los puntos de trabajo, y el, el sanatorio o sea, seguir dentro del el sanatorio esos son nuestros dos puntos de partida y después ahí ver eh, día a día qué se va presentando porque acá es un día a día en realidad uh -huh. sí sí este, cómo después de la huelga de hambre se levantó sí. bueno, no cómo están esos compañeros que hicieron la huelga de hambre cómo cómo está su ánimo este en estos momentos cómo bueno cómo salieron de la huelga de hambre su salud ¿Cómo está su salud, por supuesto? No, ellos están bien. Están perfectamente bien. Este, Algún día este, se han sentido cansados, Este, pero claro, lo que pasa es que han recibido mucha visita, apoyo de sindicatos, que han ido a llevar su granito de arena, su colaboración, hemos recibido donaciones de de una bebida energizante que tenían que que ellos tomar en uh -huh. su huelga y han donado mucho de eso. Entonces, claro, eso como que es cansador para ellos, ¿no? Para una persona que no se está alimentando con sólidos, eh, se cansa claro mucho más rápido que una persona que, que ingiere sus alimentos diarios. Este, uh -huh. Pero después su salud, sus botinas de sangre y el che los chequeos médicos han dado perfectamente bien. Uh -huh. Ellos están bien, van a volver a su casa después de su recuperación y se van a reencontrar con su familia. Bien, bueno. Por otro lado, querías eh, una duda que tengo. ¿Cómo están hoy con el tema de los sueldos? ¿Están cobrando? Sí, sí, sí. Nosotros los saberes lo tenemos al día. El ministro... Este, los ministros, el, la primera reunión que tuvimos con ellos, este nos dejó bien claro el ministro Salinas que nosotros íbamos a cobrar hasta el último día de haber trabajado, uh -huh. este, que no se nos va a, a deudar nada, y, y hasta ahora ha cumplido con eso, ¿no? Entonces, ¿deudas anteriores no tienen o sí, sí no. tienen deudas anteriores? No, no, el, al trabajador no. No, bien. Bien, bien, bien porque por algún, algún lado escuché alguna versión de que eh, parte del apuro que tendrían o lo usan como como para apurarlos es que no van a poder mantener justamente por mucho tiempo más este el pago de los salarios eso es así y bueno eso es lo que nos manifiesta el ministro que se no, si bien se nos va a pagar hasta hasta el último peso que nos de que, que nos deba no trabajado nuestros saberes al día mejor dicho uh -huh. este no eh, Él expresa que, que mucho tiempo más no ni iba a, que esta situación iba a ser insostenible en algún momento, ¿no? Uh -huh. Que ellos llegaron con un, un acuerdo con el ministro de Economía y, bueno, la plata está, pero claro, que no se puede dilatar mucho esto porque va a llegar un momento que la plata no va a estar. Eso claro. es lo que nos manifiesta nosotros el ministro en la reunión que tuvimos en, en el Ministerio de Trabajo. y, y ¿Tenemos alguna fecha de cuándo puede aparecer este esta inversión, este inversor, este grupo...? Sí. Bueno, sí, en realidad lo que nos, nos informó Patricia, que es la representante de los socios, uh -huh. es que mañana viernes ya está, hay un papel sobre la mesa con el proyecto, oh, estamos mire. esperando uh -huh. a eso. ¿Después de la asamblea o antes de la asamblea? La verdad que no lo sé, nosotros de todas maneras eh, se hace una asamblea porque se tiene que decidir eh, lo propuesto por los ministerios uh -huh. y... Y bueno, también seguir, este, discutir otro tipo de temas que, que competen a la lucha, a la visibilidad del conflicto y demás. Uh -huh. eh, nosotros estamos en asamblea permanente, este, si, tendremos, si tuviéramos que volver a llamar a asamblea el sábado o domingo, la llamaremos si fuera necesario. Uh -huh. eh, pero supuestamente mañana se presenta el proyecto, pero no sabemos a qué hora. Bien, bien, importantísimo. Sí. este para ver cómo sigue todo esto y a ver qué deciden justamente este grupo de trabajadores este, claro. en esa asamblea, qué camino van a van a tomar este, que son los únicos que pueden decidir este, cómo van a ser y bueno, desde nosotros desde los sindicatos hermanos este, lo único que nos queda es apoyarlos y acompañarlos en esta lucha que están llevando como me consta que que, que lo han hecho desde muchas ramas este y, y, y bueno, la verdad que son Es, es un momento eh, feo pa, para ustedes, eh, pero un ejemplo para nosotros de, de, de la lucha que llevan y y, y, y nos enlantece al movimiento sindical la, la calidad de compañeros que tenemos. este De mi parte solo agradecerles y ponerles este eh, este micrófono y, y, y, y la solidaridad de Ascasmu para, para lo que necesiten. Bueno, yo te agradezco de todo corazón en nombre de todos mis compañeros porque agradecidos somos nosotros, porque la verdad que el apoyo que hemos recibido ha sido tanto el cariño que en un momento de vulnerabilidad como estamos viviendo ahora eh, la emoción está a flor de piel uh -huh, claro. y, y esto llena el alma, el, el, el que me den el espacio para poder manifestar este, nuestros pasos a seguir o, o en qué va el conflicto para nosotros es muy importante, uh -huh. muy importante así que eternamente agradecidos este todos los trabajadores de Casa Galicia para todos ustedes Eh, que están siguiendo nuestra lucha y bueno nada y dejar en claro a que nosotros vamos este, sí, que nosotros no sabemos el destino de todo esto sinceramente nosotros no sabemos en qué va a terminar claro. pero pero que termine en pie estando todos de pie y, y dando batalla y, y como dice la canción que no, no, nos ha acompañado en esta lucha uh -huh. vamos a resistir uh -huh. estamos resistiendo en realidad este, resistiendo contra un sistema que nos quiere atropellar uh -huh. Y realmente el otro día lo dije en la prensa y lo vuelvo a decir, estamos cansados. Claro. Estamos cansados porque eh, somos personal de la salud, nosotros sanamos gente, curamos heridas. Y a nosotros hoy nos están este, lastimando y mucho. Uh -huh. Así que que esto, sirva, que esto sirva para que no vuelva a pasar, para que no vaya a pasar con ningún trabajador de la salud. Este, y bueno, nada, gracias este, eternamente agradecida por el apoyo de todos ustedes no, y aparte está algo que, que creo que lo tiene usted lo tiene muy claro, es que esto no termina este se, se tome el camino que se tome se Acá. pasa a, otro, a otra instancia porque ya sea que se repartan es como dijeron los, los socios o que aparezca un inversor nuevo y, y la plata aparezca y todo siga fun funcionando como hasta ahora el sindicato sigue en su camino para poder seguir adelante, para poder avanzar en lo que haya que avanzar para mejorar la vida y la calidad de vida de, los, de, los, de sus trabajadores. Uh -huh. el, el sindicato nunca, nunca, nunca termina, salvo cuando este, se cierra un centro de trabajo y no hay marcha atrás. Bueno, ahí se pone un sindicato. Pero por ahora, esto no es... No, o sea, los ustedes no termina. Continúa después en otra instancia, en otro, de, en otro camino. Exacto. Ah, sí, así es. Y bueno. contra adversidades, ¿no? Claro. Que, sí, sí, De sí. La mayor adversidad que hemos tenido ha sido nuestra propia fecha. Y creo que lo que ustedes están haciendo ahora es demostrar ese viejo refrán que dice que no hay este, lucha que no hay peor lucha que la que se la no, que no la que no se, se hace, hace ¿no? En esto lo lo demuestran ustedes con día a día con las acciones que están llevando adelante si hubieran dicho bueno está, se terminó bueno, vamos a repartir los socios los los los trabajadores y bueno en el que no en el que no quede en el barco se tendrá que tirar al agua y tal este seguramente no estaríamos hablando ahora y seguramente habría muchas familias que estén realmente pasando una situación este sí. quizás mucho más triste y más dolorosa pero Ajá. pero las luchas cuando se hacen eh, otorgan estos estos momentos que hacen que a uno le, le enorgullezca estar hablando con personas como vos muchas gracias Lorena eh, bueno estamos en contacto a ver qué, qué qué es lo que deciden en el día de mañana en esa asamblea este un abrazo grande un saludo de las camus para todos ustedes este salud bueno. Bueno, un abrazo para ustedes y bueno, también estamos apoyando su lucha, ¿no? Que sabemos Bien. que es tan complicado. Nos veremos vamos el 22 este en el paro. En Ahí el vamos ministerio. a estar. Ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias. Arriba, compañero. Saludos grandes. ha robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Ella resiste porque es la memoria Ella resiste como vos y yo Ella desnuda nuestras alegrías Nos hace libres desde el corazón Se vuelve viento para no callarse Se vuelve grito cuando dice no Se vuelve balsa para nuestros hijos Es voz de aquellos que no tienen voz Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Bueno, entonces acá... Eh, este el saludo al Beto que nos puso justo la canción a la que hacía referencia a la compañera de Afuncac de Casa sí. Galicia este, que los ha acompañado en todo este conflicto Ajá. y bueno nos estamos despidiendo nos olvidamos de pasar los, este, los, los números de teléfono pero igual llegaron un montón de mensajes de Beatriz del Pantera de Ana María de Gabriel de Hugo del Coco este, un abrazo grande para sí, ellos bien. muchas gracias a para todos lo los que están del otro lado del micrófono y este, nos mandan los saludos y nos mandan los mensajes este, Es muy lindo este, ver los mensajes y saber que hay gente del otro lado. Y bueno, nosotros nos volvemos a, a reencontrar entonces... El jueves este, que viene. El jueves que viene a las 18 horas por M24, 97.9 y 102.5 en Maldonado. Queríamos saludar al Coco, que se recupere este, se recupere pronto para tener esa tierna y dulce voz acá en los micrófonos. Uh -huh, uh -huh. no, y Quería saludar eh, a, un, a mis dos hijos, este Uno salvó de los dos exámenes que tenía hoy, el, Bien, otro, lamentablemente, el otro lamentablemente perdió, pero perdió peleando y, y lo que importa es eso, así que este, vamos a arriba a Simón para la próxima. Aguante Simón, un abrazo a la flaca que me hace el aguante para que yo pueda estar acá este, y salud compañeros. Bueno, muchas gracias para todos. Enajenando nuestro corazón, se repartieron hasta lo imposible, pero no puede con nuestra canción.